Y bueno buenos días este, a todos y todas este, me alegra que haya periodistas este, que gracias al periodismo también tenemos la comunicación así que un abrazo desde ya. Y bueno, acá estoy invitada de, de, por la multisectorial y por eh, Teresita, gran amiga de toda la vida, de todos estos años, este, para la, este caminar por la verdad, por la justicia, por la memoria que hacemos desde hace ya 42 años. ...y también 41 años que las madres estamos en la Plaza de Mayo... ...así que todo esto marcó toda una historia... ...en estos días como ya se dijo... ...la preocupación es la impunidad... ...y el ajuste, o sea... ...tanto la impunidad como el ajuste que se está produciendo en este país... ...de volver a la pobreza... ...de una tristeza para el pueblo... ...de las, este, los despidos permanentes que hay en todo el país... ...de la persecución a los sindicalistas, a los trabajadores, a los obreros... ...pero ante todo lo que queremos señalar en el caso de la justicia... ...es que es un despropósito del presidente y de la justicia... ...dar este la prisión domiciliaria a genocidas... ...si recordamos los crímenes horrendos que se cometieron en este país desde la apropiación de bebés de sus madres cautivas embarazadas para quitarles su identidad hasta ahora hay más de 500 jóvenes que no conocen su verdadera identidad también las eh, torturas los vuelos de la muerte todo lo que ocurrió acá en la Argentina durante el terrorismo de Estado tiene que ser este saldado con la justicia con la cárcel segura la cárcel perpetua para los genocidas. No puede haber contemplaciones porque son grandes, porque son viejos, porque están enfermos. Las cárceles tienen hospital, las cárceles tienen atención de salud, tienen que estar en la cárcel porque es la casa que les corresponde, la cárcel a los genocidas. Así que eso lo decimos, enfatizamos, estamos de acuerdo todos, porque el argentino que no esté de acuerdo con esto, realmente está por un camino equivocado. Acá la cárcel es lo que corresponde, no hay otra, porque si no provocaríamos la repetición de hechos que no queremos volver nunca para atrás y volver a tener genocidio en la Argentina.